Quiero hablarte al respecto conforme la Serie que estamos llevando del libro de Marcos quiero hablarte sobre árbol de Vida árbol de vida en el capítulo 8 de Marcos versículos 22 al 26 te invito Para que juntos leamos la palabra del Señor y después de esto entenderemos Cosas maravillosas que Dios tiene para Con nosotros Marcos 8 22 dice la palabra Del Señor vino, vino luego a Bethsaida y le Trajeron un ciego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 Ni lo digas a nadie en la aldea Han visto este tipo de anuncios Casi todos lo manejan tanto escrito Como audible con la leyenda de Come frutas y verduras Obviamente es una campaña para Producir una mejor alimentación Hábitos correctos de alimentación Esto es algo muy muy saludable Una de las cosas que bendigo a Dios Por mi esposa es que a partir de ella Aprendí a comer frutas y verduras Todos los días eso es algo que Que no falta en mi alimentación Permanentemente porque en, más, en este momento La pastora está en Juárez y va a decir Está predicando no va a estar orando Ministrando ustedes saben danzando están Haciendo más tiempo anuncios etcétera Pero y está en este momento en Juárez Y uh, eh, la, la realidad es que aunque está allá Suele tener cuidado de qué estoy comiendo y a qué horas, y está muy al pendiente de todo eso. Incluso compró cosas para que me las repartan durante las consejerías. O sea, qué cosa tan interesante. ¿verdad? Yo bendigo a Dios que me cuida de esa forma. Y digo, está bien, pues tiene que cuidarse, ganó la, la lotería. Entonces, en fin, pero no, no es cierto, no es cierto. Es una broma nada más. Pero. Eh, eh, es, es parte importante de una buena salud De buenos hábitos alimenticios que te Permiten estar saludable te envejeces Menos te sientes con más energía es Sumamente importante la alimentación que Tenemos o sea es más de hecho si comieras Cada 3-4 horas mejores men menores porciones Y comieras más frutas y verduras no Engordas nada más con eso Dios es bueno En fin más en esta temporada de tamales Champurrados buñuelos pavo Dios nos ayude verdad bueno en diciembre se vale ya en enero nos ponemos a cuentas pero este tipo de leyenda que se utiliza en los anuncios para desarrollar una buena alimentación pues eh, aún así necesita la disciplina de la gente para que no quede solamente en una buena idea La gente necesita comprarlo. Por ejemplo, durante mi adolescencia, como me alimentaba la mayor de par parte del tiempo solo, pues obviamente qué come un adolescente cuando está solo. ¿No? Todo lo que quiebre dientes, eso es lo que come uno en la adolescencia, verdad. Toda clase de comidas ya hechas, o más ¿qué comidas, o sea, no, no, qué sería la palabra. En mi rancho sería chucherías. Yo no sé cómo llamarle de otra forma, pero eh, eso es lo que uno. Cuando mi esposa me conoció, dijo, pero cómo vives de azúcar. O sea, tú tú vives de puro azúcar. Dije, claro que sí, que no era así la comida. <ríe> en fin, pero bueno, este de nada sirve un anuncio si no se tiene una disciplina para poner en práctica ese anuncio y que podamos Realmente alimentarnos correctamente y además de tener disciplina implica tener los medios los Recursos para estar al pendiente para crearse eso. aunque sale más barato comer bien que comer mal La verdad entonces crearse los recursos adecuados la proveerse adecuadamente para una buena alimentación En este sentido en el reino de Dios es semejante porque el mundo también necesita alimentarse de vida, Tener vida para alimentar y no la tienen a veces el mundo confunde la vida verdadera con cualquier eh, eh, comentario frase o, o cualquier conferencia motivación y cree que eso está alimentando el espíritu yo he oído gente que dice bueno es que tengo que alimentar también el espíritu y hoy en cualquier charlatán por ahí creen que alimentaron el espíritu pero no puedes alimentar tu espíritu sin la palabra de Dios a fuerza es la única manera de alimentar el espíritu la palabra de Dios si no hay palabra de Dios no hay alimento para el espíritu es como tu cuerpo se alimenta de cosas orgánicas tu cuerpo es orgánico él se alimenta de cosas relacionadas a tu cuerpo tu espíritu es el aliento de Dios y solo se alimenta de lo que sale de la boca de Dios nada más no no buenos deseos buenas motivaciones frasecitas bonitas no no no tiene que ser lo que sale de la boca de Dios Jesús dijo de esto vivirá el hombre de lo que sale de la boca de Dios en otra porción dice de la palabra de Dios vivir el hombre entonces en la parte espiritual se alimenta de la palabra y se alimenta de lo que Dios da pero cómo habrá el mundo de alimentarse de esto si quienes tienen la palabra de Dios no se la dieran si quienes han recibido nosotros que hemos recibido el consejo de Dios si no lo llevamos más allá cómo se alimentarán de qué vivirán Serán como yo de adolescente comiendo toda clase de cosas verdad eh, alimentándose de cualquier cosa para mí era lo mismo un gansito que una comida en forma ¿verdad? Será lo mismo total adolescente y después aprendí ya cuando la pastora me puso el primer plato ahí enfrente cuando comenzamos a vivir juntos ya que nos casamos Me pone la comida y estos arbolitos los hice a un lado pensé que era decoración y no se comían wow se come esto Y sí, sí, claro que sí, ¿qué es? Lo primero era aprender así como por, como por que me empezara a decir, mira, esto es esto, qué, qué increíble, ¿no? Haber pensado y con quién me casé. Entonces, cuando el mundo no tiene quien le dé la palabra de vida, ¿de qué se alimentarán? De lo que caiga, de lo que haya. Confundirán cualquier doctrina, cualquier herejía, cualquier filosofía con alimento para el espíritu. Por eso necesitamos aprender a llevar este alimento. Y en este sentido, el pasaje que acabamos de leer... Parece que trata de la sanidad de un ciego y cuando leemos el pasaje todos nos enfocamos en la sanidad del ciego Vemos el milagro y eso es maravilloso pero el milagro de la sanidad de este ciego está en un contexto De una aldea de la cual Dios saca al ciego y no lo deja regresar o estar en la aldea Y además de eso está en un contexto de una aldea que significa casa de frutos Pero no da frutos una de las aldeas donde Jesús hizo Más maravillas y milagros predicó más la palabra y Que la utilizaba de retiro ahí se y fue a alguna ocasión De Jesús a realizar retiros espirituales y no Aprendió y un día Jesús llorando dijo Ay de ti Betsaida si en Sodoma se hubieran hecho los milagros Que se han hecho en ti tiempo a que estarían este, Arrepentidos en silicio Entonces evidentemente se trata de un lugar con grande Oportunidad que no dio fruto y de allí Dios extrae por Ejemplo el lugar de Felipe de Pedro de Andrés de tres de Los apóstoles era la casa el lugar y de ahí Dios saca Apóstoles y saca un ciego dándose cuenta que no hay Fruto en la casa de los frutos peligro en esto amado Peligro porque si alguien se ha de esperar fruto es del Pueblo de Dios donde Dios se manifiesta gloria a Dios Así que qué te parece si abrimos nuestros ojos Espirituales y entendemos lo que el Señor está Presentando en esta porción de la escritura lo Primero que quiero que veamos es que precisamente Lo sacó de la aldea dice la palabra de Dios que Dios lo tomó que Jesús lo tomó de la mano y lo Sacó de la aldea qué maravilla Dios lo estaba Guiando para poder recuperar la vista primero Dios Lo guió de la mano qué maravilla no puedes ver No sabes tomar decisiones, no puedes entender qué está bien o malo, hacia dónde le das, hacia dónde no le das. Hay ocasiones en donde nos sentimos de esa forma. Alguien se ha sentido en una manera en la cual no sabe qué decidir y todo le parece igual y se siente confundido en la vida. Y dice, ¿qué voy a hacer conmigo? Especialmente en los 20, el ser humano vive así. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? A los 30 es cuando dice, no he hecho nada, pero a los 20 primero está pensando qué voy a hacer en la vida. Y entonces, esta clase de crisis, esta clase de pensamiento que le pasa a más de uno. No levanten la mano, pero hay alguno que de pronto pensó: ¿Por qué me casé con? O sea, esos momentos de, de, de no saber si hiciste lo correcto. Todas las mujeres les ha pasado, no se hagan. Cuando descubrieron que esa cosa era un ser humano, era un hombre. Qué impresionante, es un hombre. Y, y pues es un hombre. En fin, pero bueno. Qué maravilla que en los momentos que no ves que no puedes tomar decisiones que no sabes a dónde ir la mano de Dios te guía la mano de Dios te lleva la mano de Dios está al pendiente tuyo la mano de Dios te protege la mano de Dios está guardándote qué maravilloso es nuestro Dios que hasta cuando perdemos la visión no nos ha desamparado este hombre no nació ciego este hombre perdió la visión se había quedado ciego Podíamos pensar que a lo mejor era su culpa Como hablando espiritualmente de algún creyente Pero aún en esos momentos la mano de Dios te guía Gloria a Dios es como cuando cruzas la calle Cuando vas cruzando la calle con un niño pequeño Todos los que tenemos hijos sabemos de esto Tú no le dices venga rápido córrale tú no haces eso Con un niño pequeño o lo cargas o lo tomas de la mano Ni siquiera dejas que él se agarre de tu mano Porque si él se agarra de tu mano a media calle Se puede soltar ustedes saben cómo son los niños viene el tráiler y, y todavía no se ha parado y el niño es capaz de ah mira una, una hormiga o sea es, él se va de, se puede soltar entonces tú no dejas que él se agarre de ti tú no dejas que él camine solo en su debilidad en su necesidad tú lo Tomas a él y tú lo llevas de la mano y La palabra de Dios dice que el Señor te Tomará de la mano y te llevará aún más Allá de la muerte cuando no ves cuando no Sabes para dónde cuando tienes dudas él sí te tomará y te llevará no te dejará No te desamparará hasta que haya hecho Contigo lo que se propuso gloria a Dios Es importante entenderlo entre, entre paréntesis Cabe señalar que que También nosotros fuimos llamados para hacer ese trabajo con los demás también nosotros debiéramos cuando vemos un hermano que no ve bien que se confunde que toma malas decisiones ayudarlo y guiarlo en la medida de lo posible el apóstol Pablo recibió una encomienda que considero que es para todos nosotros dice Hechos 26 18 para que abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados Entonces tú y yo necesitamos también ayudar a alguien más Así como Dios nos ayudó a nosotros Yo bendigo a Dios por lo que ha estado al pendiente de mí Que hasta cuando he metido la pata Dios ha metido la mano Bendito sea Dios me ha ayudado en momentos En donde no debería según el juicio de los hombres ayudarme Donde me equivoqué estuvo él donde no Supe decidir estuvo Dios y aún cuando Parecía que las cosas se iban a poner Mal Dios lo transformó para bien él es Bueno él es bueno Él sabe quién eres se acuerda de que Estás envuelto en carne y no te va a Soltar así tan fácilmente eres objeto Preciado su hijo comprado a precio de Sangre por tanto no te soltará fácilmente No hay diablo ni demonio que te arranque De su mano así nada más el Señor tendrá Cuidado de ti Dios sabe quién eres te ama Tanto que si estuvo dispuesto a dejar su Cielo por ti dar su vida por ti también Está dispuesto a llevarte hasta allá Gloria a Dios ahora Esto es importante debemos entender lo que así es Cuando no sepas qué dirección tomar cuando no sepas Qué decisión de, que debes tomar es un momento de Soltarte en Dios y decir Señor no sé qué hacer pero Tú sí toma mi vida y lo que habré de decidir guíame Señor créeme Dios es bueno mira por ejemplo si Tenemos una mascota la amarramos y la llevamos pero Se ata a los perros y se guía a los hijos es diferente Se ata a un perro porque es simplemente una bestia Una mascota nada más pero al hijo lo lleva de la mano O lo cargas contigo se lleva contigo así es el Señor Dice la palabra fui tierno como los que ponen al bebé Contra las mejillas así es Dios para contigo tierno Cuando tú te sientes extraviado que no ves bien Él te toma como bebé contra su mejilla y te dice No te preocupes yo sé la que estás pasando saldrá de esta Debes decirte a ti mismo saldré de esta me recuperaré, saldré de este momento. Yo sé que en los momentos donde no hay luz, Él está conmigo. No solo cuando me va bien, está conmigo. Prometió, estaré contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Estará contigo cuando parezca que no hay frutos. Estará contigo cuando parezca que no hay salida. Estará contigo cuando no veas nada también. No solo cuando estés bien, no solo cuando las cosas vayan bien. Él prometió acompañarte. Gloria a Dios en segundo lugar Dios te va a guiar de la mano para protegerte la necesidad de protegerte Jesús sacó de la aldea al ciego llevándolo de la mano dice la palabra lo tomó de la mano ¿Qué guía tuvo el ciego en esa ocasión no sé cuánta gente habrá guiado al ciego alguna vez Niños amigos no sé cuántos hayan sido los guías de este ciego alguna vez para llevarlo a comer para Sacarlo de la casa o introducirlo a algún hogar yo no sé cuánta gente lo ayudó o quién lo ayudó Para llegar a Jesús porque él llegó hasta donde estaba Jesús dice la Biblia que llevaron al ciego Alguien lo llevó pero aquí Jesús mismo era el que lo estaba guiando yo no sé quién te guió en la vida ¿Qué padre o madre tuviste? ¿Qué maestros de escuela tuviste? ¿Qué personas influyeron contigo? ¿Quiénes fueron tus guías en lo que fuiste formado? Lo que sí sé es que de aquí en adelante la presencia del Espíritu de Dios te puede guiar todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días de tu vida te puede guiar, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Lo guió, pero ahora era para protegerlo. Lo sacó de Bethsaida. La casa de frutos que no tenía frutos. Es un problema Bethsaida. Eso significa era un lugar de pesca pegado al mar de Galilea que en realidad era un lago y, y pegado en ese lugar ellos pescaban mucho y se le llamaba casa de, de, de, de frutos porque supone que había ahí medios para vivir pero impresionantemente No tenían frutos en cuanto al reino de Dios Jesús hacía milagros Predicaba el evangelio tomaba retiros allí repito sacó a tres apóstoles De Bethsaida a Felipe fíjate nada más a quienes a Felipe aquel que cuando Querían ver a Jesús venían con Felipe que era como quien abría la puerta Los griegos vinieron los niños venían quienes venían a ver a Jesús venían por Medio de Felipe era algo interesante Pedro Andrés nada más ellos Imagínate qué clase de apóstoles salieron de Bethsaida Pero a pesar de todo lo que había allí La ciudad no entendía No daba fruto A pesar de llamarse así No daba fruto En consecuencia ¿qué hace el Señor Con este ciego que le va a abrir los ojos No quiero que cuando abras los ojos veas esto Lo sacó Para que cuando abriera los ojos No viera a una casa Sin frutos Lo llevó a donde podía ver frutos Con los suyos Lo sacó de ese lugar para protegerlo te había citado Lucas 10:13 dice hay de ti Corazín hay de ti Betsaida, que si en tiro Y en sidón se si hubieran hecho los milagros Que se han hecho en vosotras tiempo ha que Sentados en silicio y ceniza se habrían Arrepentido Cuán grave es esto pero también Te hace pensar si a otra persona se le Hubiera concedido toda la gracia y Oportunidad que se le ha dado se te ha dado A ti lograría más o menos que tú esto es Algo que me atormenta a mí Dios ha sido muy bueno conmigo y me hace pensar, o sea, me esfuerzo por servirle, pero siempre me hace pensar si otro en mi lugar no habría logrado más. Me hace pensar una carga así que cuando pienso en ello, trato de, de, de no pensarlo. Canto algo, hablo en voz alta, o sea, no pensar, tratar de esconder los pensamientos, porque me hace sentir si a alguien le hubieran dado la gracia, la bendición, tanta oportunidad como he recibido yo, habría logrado más. Qué impresionante. Yo siento eso, yo no sé tú, pero piénsalo. ¿No serás tú Betsaida en cierta manera, en menor grado? Si se hubieran dado oportunidades a otro como se te han dado oportunidades a ti, ¿habría logrado más? ¿Sería más íntegro? ¿Tendría una mejor familia? ¿Viviría mejor su vida? ¿O simplemente habría cometido cosas peores que las tuyas? La verdad es que este pensamiento no tiene respuesta. Lo hice con toda la intención de que te Sintieras tan mal como yo y te lleves esto El resto de tus días de tu vida con toda La intención de repartir una carga que Si lo atormenta a uno pensé que me iba a Sentir más ligero y no no te pude pasar Nada de lo que sentía pero en fin esto es Algo que pasaba allí y el Señor saca al Ciego de ese lugar Jesús estaba librando a Un hombre que habría de dar fruto de Quedarse en el lugar donde no había fruto ahora mira cuánto han sido traídos aquí para dar fruto gloria a Dios mira cuánto han sido plantados en esta casa para dar fruto gloria a Dios no sé dónde estabas de dónde vienes en dónde te congregabas o si te congregabas no sé en qué colonia vives no sé de dónde vienes pero Dios te ha traído para que des fruto y te ha traído de la mano para que sea fructífero gloria a Dios alguien alabe a Cristo de todo su corazón Gloria a Dios un buen agricultor conoce lo que va a plantar Un buen agricultor no planta lo que sea ah, me encontré una vara Aquí voy a plantarla a ver qué sale no un buen agricultor Sabe lo que está plantando porque si sale algo indebido Obviamente fue culpa de alguien más pero no es culpa del Agricultor si él es bueno entonces el agricultor busca lo Escogido para que produzca lo correcto lo escogido así es Dios también si Dios te ha traído para plantarte en esta casa No eres mal árbol. No eres mal árbol. Dios te ha plantado porque sabe que eres fructífero y puedes dar gran fruto. Aunque te acusaron de mal árbol, no eres mal árbol. Puedes dar gran fruto, bendito sea Dios. No importa lo que se haya dicho, puedes ser alguien muy benéfico. Dios sabe lo que ha sembrado en su casa. Gloria a Dios. De manera que después de sacar al ciego, Dios hace una primera acción de sanidad. Para hacer algo con él recuperarlo y lo Primero que hace Dios para recuperar la Visión de Dios necesita recibir el ADN de Dios escucha por favor Jesús utilizó Muchos métodos diferentes para sanar A una persona le metió los dedos en los Oídos a otro un ciego le untó lodo en los Ojos eh, Muchas cosas simplemente con su palabra o Alguien lo levantó con su mano hizo Muchas cosas diferentes al leproso lo Tocó a otro una palabra a distancia sin Ir a su casa simplemente dio una palabra Y sanó en su casa o sea Dios sanó de Muchas maneras a mucha gente diferente es Muy creativo nuestro Dios tiene un Milagro a tu medida una bendición que no Es la de tu vecino es la es tuya es para Ti personal en este caso le escupió al Ciego en los ojos Qué interesante ver, eh, parece agresivo, ¿no? O sea, imagínense, vamos a tener un culto de sanidad, fórmense todos a escupirle en la cara. O sea, se ve medio agresivo. Eso como el, los seres humanos hacemos doctrina de todo. Entonces, si sanó uno así, te aseguro que luego le escupen a todos. O sea, porque ya sanó uno así, a escupirle a todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que Dios quería hacer? Obviamente, Jesús tenía un propósito para lo que estaba haciendo. No se han fijado que cuando se hace un examen de ADN. Por lo general se procura lo primero que se busca con muestra es la saliva con hisopo se, me, se moja la saliva y, y eso se analiza para saber el ADN de esa persona la idea de Jesús es si te voy a sanar tengo que Sanarte con una vida superior a la tuya te tengo que transmitir lo que yo soy te tengo que transmitir Mi ADN así que Jesús le escupe transmitiendo su propia vida le transmite su ADN Dios le está transmitiendo lo que él es Gloria a Dios aunque parezca un acto Agresivo de parte de Dios es una bendición Créeme que hasta la disciplina de Dios es Mejor que la bendición del diablo bendito Sea Dios que aún en esto Dios trae sanidad Y salvación la palabra de Dios nos habla de cómo Dios trae a nosotros esta naturaleza que nos hace vivir y nos abre los ojos el apóstol Pedro dice en su segunda carta capítulo 1 verso 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel mediante el, la comunión con Cristo el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia mira el estilo de Dios por medio de las cuales por las promesas de Dios o mejor dicho por la, la, la excelencia de estas cosas la comunión nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas por las promesas llegase a ser participantes de qué dice la palabra de la naturaleza divina o sea la palabra de Dios lo que está hablando enseguida dice, habiendo huido de la corrupción del mundo la palabra de Dios lo que te está diciendo es que Dios mediante la comunión con Cristo estableciendo una relación con Cristo te da promesas estas promesas su palabra Trae a ti la naturaleza divina la naturaleza de Dios tú antes tenías naturaleza humana ahora Tienes naturaleza humana y una naturaleza divina metida allí ya no solo eres humano eres humano Para estar en este mundo pero eres hijo de Dios para estar en los cielos tienes una naturaleza Divina la naturaleza humana un día tendrá fin pero la naturaleza divina es para siempre Dios te ha dado vida eterna Entonces está, le dio una nueva naturaleza Esto es algo maravilloso o sea debes entender Lo que esto significa El ciego no puede ver Perdió la vista por la razón que fuera Eran tiempos terribles en aquellos tiempos Había tanta lepra, tantas moscas, tantas Enfermedades, tantas infecciones Que era fácil de verdad era fácil Un talladita de ojo y podías Poco a poco perder la vista era fácil Enfermar y no tener remedio Para esto era muy sencillo eran Tiempos graves en cuanto a la limpieza Por tanto era común que se enfermaran. Era fácil ver a alguien enfermo con moscas encima. Era común eso. Así que este hombre perdió la vista. ¿Qué hace el Señor? Su vida, la vida del ciego, no tiene capacidad para recuperar su vista. No tiene anticuerpos suficientes, no tiene vida suficiente para contrarrestar el mal. Simplemente por más que él se esfuerce, no puede recuperar la vista. Entonces el Señor le escupe para darle el ADN de una vida superior. Porque Cristo sí puede abrir los ojos al ciego. El ADN de Cristo sí puede abrir los ojos. La vida de Dios sí puede rebasar los límites de la vida terrenal. Por eso le escupen los ojos, procurando abrirle los ojos espirituales. Vamos a entenderlo. Cada criatura en este mundo tiene una capacidad visual. Los perros, los gatos, ellos ven como en blanco y negro más o menos. O sea, no ven los colores que tú ves. Los toros les pasa igual, o sea, dicen, no, es que les llama atención el rojo, no es cierto, no les llama atención el rojo, sino el movimiento del capote, nada más. O sea, si lo pusieras verde y que se mueva, se le deja ir, es, es igual. O sea, no, no ve ese color. Los perros, los gatos no ven ese color. El, el tiburón tampoco ve a colores, es más, ve para los lados, y si le pegas en medio y no te alcanza a ver, como los caballos. Los caballos tienen una gran visión hacia los lados, pero si te vas así derechito de frente, le toca la nariz y no te alcanzó a ver. Te va a asustar, ¿verdad? ¿Por qué creen que caminan viendo el suelo para unir la imagen y poder ver para dónde voy? O sea, porque batallan mucho, porque cuando van hacia el frente no ven, o sea, a los lados, hay una línea negra aquí que no ven. Interesante, ¿verdad? Es un diseño, le pasa lo mismo a los cocodrilos. ¿Saben cómo quitarse un cocodrilo de encima? La, dicen que la forma es pícale el ojo, no pelees con él, nomás pícale el ojo, lo cierra y te suelta. <risa> claro que si tiene la sangre fría de picarle el ojo, pues ya les. Quién va a tener, quién va a recordar eso En ese momento ¿verdad? pero eso es lo que dicen eso, Dicen que pegándole a un tiburón en la nariz Este se te suelta pero ya una vez que, que, que ya llegó Para qué o sea bueno en fin pero bueno Visión diferente los insectos ven este Con con pixeles o sea ven pixeleadas las Cosas no ven muchas cosas como en las películas Ven lo mismo pero pixeleado a colores Pero pixeleado interesante los pájaros Ven más colores que tú Ven muchos más colores que tú los pájaros Interesantes Quizá por puesto que te pintan Dios los pintó tan bonitos, pero ven Muchos más colores que tú diseño de la Naturaleza diseño de animales las Serpientes tienen como una doble visión Las serpientes ven por ejemplo como tú Ves a colores y luego cuando hacen así en Los ojos pueden ver de pronto un color Azul oscuro y todo lo que tiene calor Amarillo rojo que se alcanza a ver como Para está vivo no así ah, está vivo tiene Calor interesante verdad Es un animal terrible, un verdadero diablo. Cambia la visión para ver, lo veo a colores o lo veo eh, como lo caliente, lo que está vivo, lo que tiene sangre. Así que cuando te ve, luego hace eso y entonces dice, ah, ya sé, donde le muerdo es ahí, ahí está calientito, ahí hay sangre. O sea, interesante eso, ¿eh? Pueden hacer eso. Ok, cada criatura en la tierra tiene una forma de visión, pero aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Jesús le escupe al ciego para pasarle la vida que Jesús tiene, para que el ciego vea como ve Jesús. El ciego ve de una manera, no podía ver ya, pero ahora Jesús le transmite lo que Dios puede ver. ¿Alguien está entendiendo al respecto de esto? Deberías bendecir a Dios porque lo que te acabo de decir es realmente importante. ¿Cómo verá Dios? ¿Cuál será la visión de Dios? Primero le escupió. Segundo, para recuperar la visión de Dios necesitas el toque de Dios. Jesús puso las manos sobre él, imposición de manos. Es una doctrina básica. Si tú lees Hebreos 6, te vas a encontrar que una doctrina básica fundamental de la doctrina de Cristo es la imposición de manos. Por eso siempre tenemos en los cultos, eh, eh, eh, en, la, en medio de la alabanza, un tiempecito donde invitamos a la gente a pasar al frente, los diáconos oran por ellos, tenemos gente imponiendo manos para orar. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, esta es una doctrina básica, fundamental de Cristo, que implica transmitir el bautismo del Espíritu Santo, transmitir dones espirituales, transmitir sanidad, eh, procurar este, alguna bendición específica. O sea, hay muchas cosas que en la palabra de Dios se ve por medio de la imposición de manos. Por medio de la imposición de manos se puede día un gira un ministro para que fuera ministro hay muchísimas cosas que la palabra de Dios nos enseña por la imposición de manos Jesús lo hizo así que le escupió sí pero también le puso las manos yo sé que tú viniste a este lugar por el toque de Dios tú no veniste a este sitio para pasar un domingo nada más tú has venido por el toque de Dios tú has venido para que Dios ponga las manos encima y diga Señor tócame y te bendiga y pase algo contigo y no te vayas sin estar con el toque de Dios sobre tu vida No vayas a perderte esa oportunidad Gloria a Dios mira en el mundo hay gente Fanática que cuando van a un concierto Con su artista favorito luego al final Se acercan y el artista le pone un Autógrafo han visto eso incluso a veces El autógrafo se lo, se lo escriben a ellos lo Ponen encima se lo escriben a ellos luego No se quieren lavar porque traen ahí a Casa y traen lepra pero ahí traen el, el, la Firma de su Artista o su cantante favorito etcétera Algunos se tatúan encima de la firma Algo para recordarlo y se lo quedan Fijo amado no pierdas el toque de Dios Que Dios toque tu vida y que el toque De Dios permanezca todos los días de tu Vida que tú sepas que Dios ha puesto su Mano sobre ti y que eres bendito y no Solo bendecido que a donde vayas serás Bendito y que toda obra de tus manos Prosperará bendito sea el nombre de Jesús Cree a Dios de todo tu corazón necesitamos El toque de Dios De, de hecho como latinos somos muy así ¿verdad? necesitamos El afecto yo veo que los latinos somos más Dados al, al abrazo al toque al afecto el ser Humano es así no es lo mismo cuando tú estás En una iglesia luterana en Alemania que cuando Tú te encuentras en una iglesia cristiana en, en México Es muy diferente tú vas allá y parecía como Que nadie se toca ¿verdad? casi salón así o sea no hay Contacto no hay contacto como de lejecitos pero tú te Encuentras una, una iglesia cristiana en México o en latinoamérica no hombre son Efusivos y se abrazan y de toga no no no Es una cosa tremenda es más oran por Eso y caen unos a otros. no no está Impresionante o sea si hay mucho contacto Bendito sea Dios pues si, si somos así por Naturaleza en lo natural en lo terrenal Cuánto más en lo celestial buscando el Toque de Dios no vayas a un culto para Pasar un domingo ve a un culto por el Toque de Dios asiste por la presencia de Dios en tu vida de verdad alguien Bendiga a Cristo como quisiera que Alguno gritaran alabanza a Jesús Para recuperar la visión Para recuperar la visión de Dios Necesitamos también la palabra de Dios Jesús le preguntó al hombre ves algo no le Preguntó porque Jesús dudara le preguntó Porque quería que él hablara le dio la Palabra y quería que él dijera amén a la Palabra de Dios Dios le estaba dando su Propia palabra en la escritura los discípulos sabían esto ¿Se cuando Jesús cuando Jacobo y Juan le dicen a Jesús ¿Quieres que oremos para que Descienda fuego del cielo y los consuma Una aldea que no los quiso recibir ¿Saben Lo que ellos estaban haciendo Se querían eh, tomar el poder de abrir el cielo y hacer descender fuego. Si nada más no llega a decir sí, nombre no de aquí en adelante tenemos el don de hacer descender fuego el cielo. Algunos quisieran ese don. Y no creo que para una carne asada. O bueno, otra clase de asado, ¿verdad? Oye, ¿quién iba a venir mi mamá a, ver, a, a vernos esta tarde? Pues quién sabe, no entró, no llegó. Algo pasó en el camino. No sé, ¿verdad? No sé. A lo mejor rapidito verdad la vez por la Ventana y ahora mismo como Elías de así si Soy varón de Dios descienda fuego <risa> ya está Más que les como un radito y ya o sea algo No sé verdad Quién sabe ¿verdad? que ya, Jacobo y Juan querían Sacar una palabra a Jesús porque sabían Que si tomaba una palabra tenían el Poder de esa palabra por eso le dijeron Quieres que, que oremos para que descienda Fuego del cielo o sea si Jesús decía sí Tenían ese poder Impresionante el poder de la palabra de Dios. Jesús le estaba dando poder a este hombre para salud, estaba transmitiéndole una palabra de salud. Tú no tienes un problema, tú tienes la necesidad de una palabra. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Lo que realmente te necesitas no es más dinero para ese negocio ni una mejor relación matrimonial. Lo que realmente necesitas es una palabra en tu negocio y una palabra de Dios en tu relación matrimonial. Necesitas una palabra. ¿Por qué crees que busco tanto las palabras de Dios? Porque ahí he encontrado los secretos de todas las cosas. Su palabra es sabio al sencillo. Su palabra te, te permite encontrar sabiduría, revelación, entendimiento, resultados. Es más milagro tras milagro por la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Y Dios sustenta todas las cosas con su palabra. Tu vida, tu, cada, cada átomo de tu ser, de tu cuerpo, de tu ser está sustentado por la palabra de Dios. Entonces cuando surge un cáncer ahí, lo que necesitas es encontrar la palabra que sustenta a tu cuerpo para quitar ese cáncer y serás sano. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús le dice a este hombre, ¿qué ves? Porque está esperando que él hable lo que ve. ¿Qué ves? La idea no es dudar, la idea es producirle. Abra tus ojos, ¿qué es lo que estás viendo? Sabes, si Dios te preguntara a ti, ¿qué ves? Basta ver tu face para ver qué ves. De veras, eh, o sea, yo no puedo entender que se hagan algoritmos impresionantes y millones de millones de dólares o de euros en el mundo entero para producir una red como Facebook para que alguno ponga estoy desayunando huevos estrellados, o sea. ¿En serio? O sea, todo eso para poner tu desayuno ahí. Qué locura. Algunos ves el face foto tras foto tras foto tras fotos del mismo sí, ya sabemos que eres tú. Ya sabemos que eres tú. ¿Por qué solo son fotos tras y sale la misma foto, sobre todo le pasa a las mujeres, ¿verdad? La misma foto haciendo trompa, o sea, ¿cuál es tu el asunto? ¿Cuál es el asunto? Pruébalo. Reta a una mujer a que pueda verse en el espejo sin hacer trompa. En serio, rétalo. Reta a la mujer, ponle un espejo. O sea, te va a poner un espejo. Avísale, te va a poner un espejo, trata de verte sin hacer trompa, a ver si puede. ¿Quién sabe qué les pasa? Es algo raro ahí de inmediato y pum, rapidito, se transforma luego, luego. Increíble. Lo mismo pasa ahí en el Face. Entonces, es como una, te, te menciono esto como una representación de qué es lo que ves, qué estás viendo. Que en, en tu publicación es solo un ejemplito de lo que está viendo tu corazón. ¿Por qué no está viendo la palabra de Dios? ¿Por qué no está viendo gracia o ministración o unción? ¿Por qué no está viendo algo más elevado, sabiduría? ¿Por qué no está viendo algo que valga la pena ver? De verdad algo que te edifica Algo que hace bien, algo que ministra Algo que transforma el mundo Ya tenemos mucho mundo para mostrar trompudas Vamos a mostrarles la palabra de Dios Que transforma el mundo Vamos a mostrarles la presencia de Dios Por medio del verbo de Dios De veras amados Pero sí, rétala La respuesta de este hombre parece en Forma lo vemos en forma Superficial alguna vez hable de esto Pareciera que no vio bien y casi todo Mundo que lee este pasaje cree que el Ciego no vio bien y que la sanidad vino Poco a poco lo leen ahí ¿qué ves pues veo A los hombres como árboles que caminan Entonces dice ah pues tenía la, voz, la, la Visión borrosa no veía bien pero no Están entendiendo Lo que acababa de suceder en realidad no es que este Hombre viera poco en realidad es que estaba viendo Demasiado cuando Jesús escupió en él le transmitió La visión de Dios el, la, el ADN de Dios y cayó en él el ADN y este hombre pronto se le abrieron los ojos para Ver cosas que no debería ver todavía él entendió El mundo espiritual y él se dio cuenta que los seres Humanos fuimos puestos para llevar fruto y dar mucho Fruto él de pronto entendió demasiado su visión se abrió a un nivel que hey, todavía no Jesús no le falló el milagro Jesús se le pasó la mano en el milagro es más fácil que a Cristo se le pase la mano en bendecirte a que le falte poder para bendecirte es más fácil que a Jesús se le vaya la mano en generosidad y en bendición y en gloria a que le falte poder para que te vaya bien en la vida Le fueron abiertos los ojos espiritual Este es el centro del pasaje Dice el salmo primero Bienaventurado el varón que no anduvo En consejo de malo ni estuvo en camino De pecadores ni en silla de escarnecedores Se ha sentado sino que en la ley de, de Yahvé está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como Como árbol plantado junto A corrientes de aguas que da su fruto En su tiempo dice la palabra Y su hoja no cae y todo lo que Hace prosperará Este ciego se le abrió en los ojos y ¡guau! Entonces, están llenos de una vida superior. Estoy viendo que hombres vio allí, los apóstoles, los sacó de la aldea donde estaban ellos, fuera de, de Betsaida. ¿Qué fue lo que él vio? Vio a los apóstoles y dijo: Estos son árboles de vida. Yo sé que Pedro predicará y se convertirán tres mil y luego cinco mil. Yo sé que Andrés habrá de llegar a tal lugar y Tomás predicará en la India. Y yo sé que todos estos transformarán el mundo entero. Están llenos de vida, están caminando, están gloriosos, están produciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es Es lo que Jesús veía con los discípulos Tú veías al Pedro falible Cristo ve al Pedro que transforma almas Tú veías a un Juan que peleaba Cristo estaba viendo a un hombre Que remendaba la iglesia de Dios Y conservaba el fruto Gloria a Dios Este hombre pronto vio lo que Jesús veía En sus discípulos Todos veían otra cosa Veían 12 tipos locos Barbones, feos, rudos Pero Jesús veía en ellos la salvación del mundo, la transformación de las naciones. Jesús estaba viendo los cimientos de la casa de Dios. Jesús estaba viendo maravillas en ellos, árboles de vida. De momento, este hombre pudo verlos y dijo: Wow, son árboles, son árboles tan llenos de vida, qué cosa tan espectacular. Se le habían abierto los ojos. Y si te parece mucho que yo hable de creyentes como árboles de vida. Debería leer más la palabra porque dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. O Proverbios 15:4 que dice la lengua pasible es árbol de vida. Esto es árbol de vida. O leer al final de Apocalipsis cuando se habla de la iglesia como la ciudad de Dios la nueva Jerusalén diciendo en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce dos frutos lleno de árboles creyentes llenos de vida dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones eso ha hecho la palabra de Dios en nosotros. Lo que sale de tu boca es árbol de vida Y trae sanidad a las naciones Lo que sale de tu boca sanará A tu prójimo, a tu vecino, a tu compañero De trabajo, de escuela, sanará A tu familia, ha sido llamado a ser Árbol de vida, solo pégate al río Del espíritu y saldrá de ti Vida para sanar a otros, alguien bendiga a Jesucristo Alguno dé gloria al Señor No eres cualquiera Gloria A Cristo para siempre Fructíferos en todas las épocas no importa Que sea una época difícil tú das fruto 12 meses al año no importa que otros Estén quejándose tú estás dando fruto no Importa que alguien le vaya mal tú estás Dando fruto gloria a Dios no somos de los Que se quejan no somos de los que están Sufrientes no somos de los que están culpando A otros tenemos vida en nuestra boca y Todo el tiempo estamos dando fruto gloria A Dios Y si seguimos esa misma alegoría no Debería alguno dejar de ser una ramita de Veras no debería alguno dejar de ser una Ramita insignificante llevada de aquí Para allá no debería alguno transformarse En sólido y beber de Cristo el secreto Está en las raíces el secreto está en lo Que no se ve el secreto está en lo que Haces cuando ni te está viendo ahí está el Secreto de la vida llena de fruto de la Vida victoriosa de la vida gloriosa el Fruto no está en lo que haces públicamente Las raíces generalmente no se ven las Raíces están escondidas Cuando te estés alimentando de Cristo Donde nadie te ve entonces en lo público Él te recompensará y se notará tu fruto Bendito sea Dios de verdad alguno diga Gracias Señor por tu presencia en privado Ahora Jesús hizo una segunda acción de Sanidad cuando lo vio Jesús dijo hoy se Está viendo demasiado creo que hay que Hacer algo con él para recuperar la Visión de Dios necesitas el toque Específico de Dios Específico no es lo mismo el toque de Dios General que el toque específico no es lo Mismo la bendición de todos que la Bendición específica la bendición General dio a salir su sol sobre buenos Y malos la bendición específica es algo Particular especial único en este caso Aquel hombre la primera vez Jesús le Puso las manos encima la segunda vez le Puso las manos en los ojos Es una bendición específica Dios tuvo Que ir a él El ADN que le había transmitido era demasiado y tuvo que frenar un poco esto. Porque no puedes andar por la vida viendo cómo ve Jesús, te volverías loco. No, no, no podrías ver lo que, todo lo que ve Jesús. Sería demasiado para nosotros soportar tanto. ¿Cómo llevar la carga que llevó Jesús? Sería demasiado. Si tan solo con tus culpas, sabes, bueno, es otra cosa. Pero en fin. Así que el Señor va a una bendición específica como cristiano. Busca bendiciones específicas. Dios te bendice en todo y Él es bueno. Pero mira, es temporada navideña. En esta temporada los niños piden regalos específicos. ¿No han visto que piden regalos específicos? Eh, te, te dicen cosas hasta del color que quieren. Y yo sé, alguno ahorita está preocupado. Y dice, no, es que no se debe celebrar Navidad y menos en ese día porque no sé qué y hasta ahorita quemando árboles y pinos y todo lo demás. O sea. Hey, hey, hey. Tranquilo les he dicho la receta para eso ¿eh? La misma doctrina de los árboles Que estamos y no sé qué es la misma Del aguinaldo que se supone que se daba Para ahuyentar los espíritus entonces si tú Crees que no debes festejar navidad tampoco recibas Aguinaldo Para que seas congruente con Tu doctrina nosotros no tenemos Esa doctrina pero si tú la tienes sé congruente Dile a tu jefe no no no no me dé aguinaldo Me va a maldecir no me dé a mi aguinaldo Si es que eres Congruente con tu fe pero Nosotros no tenemos esa costumbre Y aprovechamos todo el tiempo que podamos Para bendecir y hacer bien a los demás Por supuesto Cristo es el centro bendito Sea Dios ahora esta temporada los niños Piden cosas específicas los niños hablan Quiero esto y esto y te das una lista Tremenda verdad lo que ellos desean ok Y si te animas a decirle al Señor que Tiene las manos sobre ti baja las manos a Mis ojos si te animas a decirle baja las Manos a mi familia a mi hijo Baja las manos a esta parte de mi vida. Si te animas a decirle, quiero un milagro con estas características, ¿por qué no? Un día Jesús le preguntó a un hombre, ¿qué quieres que te haga? El hombre era ciego. ¿Qué quieres que te haga? cómprame unos lentes oscuros. Pues no, ¿verdad? O sea, si te dice, ¿qué quieres que te haga? No pides lentes oscuros, no pides un perro, ¿era ciego? Uno diría, que obvio necesita que le abran los ojos, ¿verdad? Que recupere la vista. No, no, no. Jesús siempre te da la posibilidad de que le digas claramente lo que quieres Así que hoy como regalo del cielo Me trae para decirte pide específicamente Que pondrá los ojos exactamente Donde necesites tu milagro pondrá sus manos en tu milagro bendito O sea alguien bendiga a Cristo de verdad Gloria a Dios Ahora el hombre necesitaba No solamente pedir de forma específica Necesitaba obedecer también Por eso el Señor le, después de que le puso las manos en los ojos, le hizo que mirase, dice la palabra. O sea, tú abre los ojos, porque si el tipo se va con los ojos cerrados no va a haber nada. Tú debes hacer la otra parte. Muchos milagros y muchas maravillas están al alcance de tu obediencia. Obedece lo que te dijo, hazle caso. Él sabe por qué lo dijo. Me maravilla que Dios nos manda cosas que no entendemos, pero una vez que sucede el resultado, decimos, ah, con razón me dijo eso. Él sabe por qué lo estaba pidiendo. Durante, bueno, por ejemplo, mi generación de adolescentes que íbamos a la iglesia juntos, es una, una generación muy musical, cantando, tocando instrumentos y todos dedicados a la alabanza y metidos mucho en eso. Y yo al principio me metí junto con ellos y la verdad lo intenté, cantar y tocar y sí aprendí un poquito, pero metido ahí entre ellos, a mí me, me fue llamando más la atención la palabra de Dios. Entonces le dije no a lo otro aunque todavía Me doy cuenta cuando alguno se desafina Cuando algo por ahí pero entonces le dije No a lo otro y me di, de momento pues yo era Como el grinch porque todos se reunían y Todos cantaba y, todo, y yo, yo estaba no pues la palabra y La palabra y la palabra y oh, o sea espérate Era de momento pareciera que la indicación De Dios no tenía tanto resultado en Comparación a lo que estaban viviendo mis compañeros. Pero conforme avanzó el tiempo me di cuenta que Dios sabía por qué me estaba llevando a esa dirección. Tenía que vivir por la palabra y metido en la palabra permanentemente. Para poder pararme aquí y alimentarte con la palabra tenía que hacerlo desde temprana edad. Tenía que vivirlo desde el principio, tenía que enamorarme de la palabra así desde el principio. Y esto trajo vida y sigue trayendo vida. Hay decisiones que Dios te hace tomar que tú dices pero ¿Por qué? o como dicen los jóvenes es que no es justo Mis amigos Iván y a ti mí no me dejan no es justo ¿Quién te dijo que eso es la justicia? Qué raro ¿no? Sabían que la justicia de Dios es que el justo lleve Las culpas de los injustos si tú realmente dices no Es justo ¿qué te parece si lleva las cargas de los Demás en lugar de reclamar tus derechos y verás lo Que es la justicia del cielo cerramos el paréntesis Pero en este caso ahí es para los papás para todos Los jóvenes ahí duro y a la cabeza pero Pero volviendo a esto, para recuperar la visión de Dios necesitas obedecer. O sea, bendice mi familia y estás haciendo las cosas correctas en tu familia. Bendice mi ministerio, estás llevando el ministerio conforme al Señor. ¿Qué área necesitas que Dios bendiga? ¿Estás haciendo las cosas conforme a Dios? ¿Estás siendo obediente en esa área? Porque así es como traerá Dios bendición. Ejemplo, considera... Eh, Cuando tú compras un medicamento te sientes mal En estos tiempos van a comprar medicamentos Algunos especialmente Para la panza No dije estómago a propósito Dije panza a propósito En esta temporada Algunos van y, y qué es lo que usted tú ves el medicamento Y ahí trae una descripción de cómo Se utiliza ahí te dice Qué pastilla o cuántas o a qué Horas o cómo ahí te dice cómo Tiene un instructivo Entonces, ya lo compré Te lo guardas y no lo pruebas nunca Pues no va a resultado Jesús dijo si sabes estas cosas bienaventurado feliz serás si la haces Pero si no las haces no aplica Entonces, Dios puede hacer o quiere hacer un milagro en tu vida Y solo te pide que obedezcas tu parte y sucederá porque la promesa de Dios Nos ha cumplido en esta parte obedece obedece a Dios en esa parte y Dios hará Por último dice la palabra de Dios que lo envió a su casa fuera de la aldea Después de recuperar la visión de Dios, Dios lo mandó a su familia. Ve a tu casa, lleva luz a tu casa, vete a tu familia. Lo envió a su casa con la orden de no entrar a la aldea. Quiere decir que este hombre no pertenecía a Bethsaida. Si hubiera pertenecido a Bethsaida, le habría dicho, ¿cómo le dirías? Ve a tu casa, pero no entres a la aldea. Pues no puedo. Él no era de Bethsaida. Le está diciendo, no es en ese lugar, no hay fruto ahorita. Mira, saqué apóstol y todo, no hay fruto. Pero ve a tu casa, vas a dar fruto. Lo envió con esa orden. Ten cuidado de pensar en la palabra de Dios solo para satisfacción de aquí y ahora o de lo personal. El hombre vino a, a, a Bethsaida buscando un milagro. Jesús lo saca y lo envía con una comisión a su casa. Alguno pudiera estar pensando en venir a este sitio Para recibir una bendición específica y ya Y Dios te dice más allá de lo que vas a recibir Te estoy comisionando a lo que vas a dar No se trata solo de lo que Dios hará contigo Dios lo hará contigo por lo que tú harás por otros Todo el que tenga más ropa de invierno Dele a alguien que no tiene Todo el que tenga más comida la que puede Comer dele al que no tiene comida todo Aquel que recibió bendición en un Transporte en un automóvil entonces lleva A los que no tienen tú debes recibir para Dar no recibir para retener recibir para Dar y así es Dios te abriré los ojos para Que vayas a abrir los ojos de los demás te Hablo la palabra para que lleves la Palabra te bendigo en un área para que Bendigas en esa misma área a otro alguno Debería decir amén Dios está haciendo esto contigo, por supuesto. También Dios lo está protegiendo. Dios está protegiendo a este hombre porque Él sabe que le va a abrir los ojos y no quiere que lo primero que vea sea Belsaid y se empiece a perder el milagro. Porque así sucede. Dios cuida a los. En el mundo, cuando un jugador es muy bueno, lo cuidan más que cuando otro no es tan bueno. Si sí pasa eso. Un buen jugador tiene toda clase de atenciones, cuidados, seguros, protección, médicos, todos los entrenadores, todo porque es muy bueno. Y el otro que de plano es malo, dice: ah, Manda las fuerzas básicas y que se quede ahí aprender en otros O sea, no, no le dan. ¿Por qué? Porque la inversión a aquel que produce es mejor. Es lo mismo que Dios hace al que da fruto. ¿Quieres protección de Dios? Sé fructífero. ¿Quieres que te vaya bien? Sé fructífero. Porque Jesús dijo: Si da fruto. Pide todo lo que quieras y será hecho. Lee Juan 15. Si das fruto, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es la forma de garantizar, recibir más. Da fruto, sé fructífero y serás más bendecido, gloria a Dios. Para, y esto es una forma de proteger, no perder la visión como último. Después de recuperar la visión de Dios, no vuelvas a perderla. Jesús sacó a Felipe, a Pedro, a Andrés de Besaida ahora saque a este ciego y dice, no, aquí les roban toda la fe. Algunos de los que están aquí han oído, han creído, tienen fe, van a salir de este lugar y se topan a su Besaida allá afuera. Se topan a alguien allá afuera que le roba la fe. Nunca te has to to tocado a un ladrón o topado a un ladrón de la fe. Alguien que cuando lo encuentras y, y vienes feliz, gloria a Dios, Dios habló a mi vida. Vengo de palabra viva y Dios me tocó así y me dijo esto y me dijo lo otro. Y, y ahí. Ahí te bendijo Dios, no Dios no está ahí Ahí hay puro show nada más y luces y, eh. Ahí no hay, no, no, no está Dios, ahí la presencia De Dios no está y tú te, de pronto te dicen Eso o sea si prende la luz se va a Dios Si le pone luces se va, o sea qué raro Pensamiento ¿verdad? si está bonito se va a Dios Tiene que estar sufriente, tiene que Parecer plañideras en medio de, de, de, de, de este Funeral para que realmente Dios esté Todo sin Excelencia, para que Dios esté, qué raro, ¿no? No falta el que se encuentra otro y le roba la bendición. Dice, oh, sí es cierto, a lo mejor es verdad, no me ha fijado en eso. Oh, tiene razón, sí es cierto. Entonces, le robaron la bendición. Entonces Dios dice, le abro los ojos a este ciego, aquí me salida. Mañana me lo dejan así otra vez. Y a algunos les puede pasar, porque hoy Dios te abrió los ojos. Pero cuando salgas... Habrá alguien que intentará cerrarte los ojos otra vez Jesús dijo que cuando se siembra la palabra la buena Semilla vendrán los hijos del malo a robarse la semilla Jesús lo habló de esa forma ten cuidado en ello Cuando alguien quiera robarte la semilla diciendo ah, Es que tú no conoces ahí está fulano de tal así, así. Tú di gloria a Dios que esté ese pecador ahí porque Necesita a Cristo eso es lo que yo digo cuando Que no sabe que tiene ahí a fulano de tal gloria A Dios que viene aquí necesita a Cristo ¿Para qué lo quiero allá afuera en el mundo o si sea, aquí es donde se transforma? ¡Qué bueno que viene! ¡Qué bueno que está aquí! Y no me escandaliza que vengamos nosotros que necesitamos ser santificados y bendecidos. No me escandaliza eso. ¿Por qué vas a Palabra viva? Ahí hay pecadores, gloria a Dios. Entonces, ¿y qué más puede haber? Sino gente que necesita a Cristo, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios. ¿Quién no? Si no son los enfermos, los necesitados de médico. No lo dijo Jesús de esa manera. Gloria a Dios somos mucha gente y hemos Venido aquí no porque éramos santos no Porque éramos buenos no porque lo Merecíamos es porque necesitábamos a Cristo por eso estamos aquí y el Señor Nos ha recibido y nos ha hecho bien y Nos ha abierto los ojos y nos ha Bendecido Gloria al, al Señor Jesús Pero si dejas que te roben tu fe, sería como, como aquel que tiene diabetes y de pronto le pone y se Inyecta insulina y dice, ahora sí, ¿dónde están los pasteles? No, mi amado. Si a Dios te abrió los ojos, ya a Dios te bendijo, no vayas allá afuera a perderlo otra vez. Vive correctamente, vive en integridad, vive delante de Dios. Dios desea sanar tu visión o ampliar tu visión según sea el caso. Dios desea que le obedezcas en esto para que te vuelvas fructífero. Porque Dios está plantando árboles de vida Fructíferos gloriosos Dios quiere que este Ciego fuera así Dios quiere que tú también Lo seas a Pedro a Andrés a, a Felipe a este Ciego a nosotros Dios desea de aquí de este Lugar tener gente muy fructífera 30 60 a Ciento por uno fructíferos de verdad si Hay alguien que le interese quisiera orar Conmigo buscando de Dios eso póngase en pie Por favor Alguien que le interesara decir, yo quiero ser realmente fructífero en toda mi manera de vivir. ¿Por qué no? Ese es el secreto de una buena vida. Dios protege los árboles que producen. Pero el árbol que no da fruto, dice la palabra, es cortado y echado al fuego. Dios protege lo que da fruto. Dios bendice lo que da fruto. Y Dios te abre los ojos para que seas fructífero. Todo aquel que desee realmente ser fructífero, levanta tus manos al cielo. Dile hoy a Dios Señor de verdad hazme una persona fructífera pon tu vida en mí ábreme los ojos dame tu naturaleza ayúdame a ver Señor espiritual espiritualmente ábreme los ojos necesito ver lo que ves toca mi vida Dios pon tu mano sobre mí Ayúdame Señor a ser alguien que ve realmente que tiene sabiduría que tiene entendimiento que comprende el reino que da fruto en toda manera de vivir porque si no tengo estas cosas Señor voy a estar con la vista muy corta voy a ser como el que ha olvidado el perdón de los pecados pasados perdóname Señor y ábreme los ojos abre mis ojos Dios Dios lo quiere hacer. Quiero invitar a aquellos que jamás en su vida han hecho una decisión real de entregar su vida a Cristo. Que no hayas hecho una oración, decir, Señor Jesús, perdona mis pecados, dame vida eterna, te recibo como Señor y Salvador. Me gustaría que aprovecharas la oportunidad para que hoy lo hicieras. ¿Necesita alguno hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Quiero orar contigo aquí al frente Te atreverías a venir aquí al frente por favor Te atreverías a confesar a Jesús Públicamente y decir si sí, yo quiero Sal de tu lugar alguien necesita Estoy seguro que alguien necesita Ven hacia acá con todo Mi corazón deseo poder Llevarte a esa experiencia eso fui tan enfático en aquel Que necesita a Cristo acércate Acércate Sal de tu lugar estás pensando Hasta veo tu rostro cuando la piensas Sal de tu lugar ven Ven hacia acá, ven hacia acá, ven hacia acá, acércate. Tu amigo, tu vecino que trajiste no se anima, tráeme con él. Tómalo la mano y dice: se... Ven, vayamos juntos. Ven con él. Cuán importante es, especialmente dedicado a aquellos que por primera vez quieran decirle a Dios: Te doy mi vida, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida. Ven, qué oportunidad bendición la palabra de dios es clara al decir que dios escribe tu nombre en el libro de la vida imagínate lo que puede pasar atrévete alguien más alguien más quién más venga alguien más venga hacia acá por favor quién más alguien necesita ven el señor es fiel quién más Yo sé que a veces después de haber recibido a Cristo Una vez quieres hacerlo por segunda Te entiendo, te entiendo Pero especialmente quien nunca Ven, ven por favor Ven hacia acá Ven hacia acá, atrévete Acércate Qué maravilloso es como Dios puede cambiar nuestra vida Un intento más, una oportunidad más La estás pensando en tu lugar No salgas sin el toque de Dios No salgas igual Ven si nunca has aceptado Por primera vez a Jesucristo Si nunca ha sido esa primera vez Ven por favor Muy bien Ustedes que están aquí al frente Yo sé que pasaron porque desean Realmente ese toque de Dios Si por un instante me pone un poquito de atención Esto es lo que ustedes deben hacer Deben pedirle al Señor Que venga a vivir dentro de su cuerpo De su vida Es impresionante que si viene a vivir en nosotros Se hará cargo de nosotros Lo único que necesitamos hacer. Es creer en Él. Darle nuestra vida. Pedirle perdón por nuestros pecados. Y obedecer. Nada más. Él nos ayudará a obedecer. Poco a poco aprenderemos. Cómo vivir. Ustedes que han pasado al frente. Oremos juntos por favor. Los que están ahí a su lado. Les pueden ayudar. Cierra tus ojos. Yo te voy a guiar. Para que sepas cómo orar. Dile al Señor. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Sé el Señor Y el salvador de mi vida. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi salvador. Hazte cargo de mí de ahora en adelante. No me dejes, te necesito. Dame vida eterna. No me sueltes jamás. Cuando no sepa qué hacer, guíame. Cuando me equivoque, ayúdame. Quiero a partir de este día vivir en comunión contigo por toda la eternidad gracias Señor Jesús amén bendito sea Dios